David Paredes, hola David hola Gregorio, ¿qué tal? ¿Qué tal? bien, bien, aquí bueno, estamos bueno, no se trata de hacer una introducción así acorde a, a tu estatura musical gracias, gracias y bueno, ¿y la estatura cómo es? ¿cuándo empezó la estatura musical? cuéntanos tu vida que, sí, bueno, bueno no yo conoce? cuando me dijiste la entrevista la organiza un poco, pues pensando cronológicamente un poco desde el principio sí. de el principio de las andaduras musicales de uno, ¿no?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 ya música de un poco de más calidad uh -huh. y... y eso que son los 80s ay eh, <coughs> 93 más, 93. más por ahí sería 93 o sea que principios ¿sí de memoria? los 90 Sí, principios de los 90. Sí. sí, el principio del indie en España por así decirlo, ¿sabes? Mm. Yo me y lo comí son, entero, o en, en rock, en rock. Sí, sí, en rock. ¿Y entonces qué era, ¿Qué era tu, tu Y tu claro, empe yo fue? empecé con el pop, yo vengo del pop rock, rock evidentemente, rock. no tenía yo mi no tengo no eh ni familia muy musical, ni tenía un entorno muy musical en ningún lado, o sea, realmente llegué a Madrid, el colegio mayor y empecé a conocer gente, empecé a conocer más música poco a poco y fui dándole me me realmente me pilló el su el supergusano. Sí que es verdad que en Parencia iba guitarra. Monté un grupo, montaba un grupo de pequeños, hacíamos centro el Mono piolo, con 13 años ahí de, pero vamos, grupos jóvenes, y ni siquiera tocábamos ni nada, era quedar en casa y grabar con el casete, bueno, con, pero... con el micrófono del casete, claro. grabábamos, que era lo típico de la época, sí. <risa> ah, tonterías. Y de hecho no tengo las esos grabaciles, no estaría guay tenerlas, pero no las, las Desaparecieron no sé cuándo. No sé. Bueno, mejor. Sí, mejor así, ¿no? <risa>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 pero que era un poco lo que había en la en música sí, alternativilla de aquella en Madrid, era como lo sí. típico, ¿sabes? Tampoco descubrí América, ¿sabes? No. <risa> y sí, de los temas que traje, traído uno de los Pixies, porque...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 pone aquí, vamos, es que tenemos aquí en la lista todos, estamos sincronizados vamos, del disco Surfer Rosa 1988 Los Pixies Efectivamente ah, eso, eso. <ríe> bien. Estaba esperando la confirmación Sí, sí eso sí, bueno, Exactamente, entonces, es lo que pone el papel ¿Lo, lo que pone aquí okay. Entonces, Los Pixies sí, sí. 1988, 1, 2, 3, ya ¡Vamos! <risa> Vamos. Vamos. Pero vamos así en, en castellano vamos pone sí. o yo Es que es vamos, sí, por, no, es, vamos. Tienen, tienen el, el creo que el llamaba Fran Black, que era como el, uno de los lidercillos. Sí. Eran dos, Fran Black y Kim Deal creo que era la chica. Eh, tenía orígenes latinos, sí. no sé si Entonces mexicano, es, no me acuerdo ya o puertorriqueño, vamos. la verdad. O sea, vamos, como vamos. Y tenía el, entre eh, títulos en español y de hecho la canción tiene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 Y bueno, era un poco es representativo lo que estábamos hablando a sí. microcerrado, ¿no? Representativo un poco de una onda de aquella época, ¿no? pues estaba el PC, estaba Sony, Youth, estaba Payment, ya que sea hablamos hasta de Blur, eh, no sé, no me vienen más nombres, pero había un montón de nombres en aquella época, ¿no? También. Estamos igual siempre en, en este universo. Sí, universo, alternativo, universo alterna rock alternativo. rock alternativo, sí, un poco lo que hay, la respuesta lo que hay después del post-punk para entender dentro del mundo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 ¿Sabes? Está bien, ya está pasárnoslo bien. muy bien. Es importante. Pero, bueno, Pero es, sí que de verdad la que vino la base de toda historia como música. bonita en aquella época porque tenía alquilamos un local en ritmo y compás que estaba por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 Eh, pero interesantes Tortoise sí ya. es un poco el, el paso típico ¿eh? de, del mundo indie que he definido sí. Sony Youth y tal el, el, el creo que no soy el único que hace ese grupo uh -huh. le sirve un poco de click a otro tipo a, de a un música un poco ¿no? más allá de otras cosas sí. yo hay músicos de Tortoise por ejemplo Jeff Parker guitarrista uh -huh. que me Cojolubo, encanta sí. y que lo utilizo indistintamente en el programa para las músicas que y en el y en el eh, en el tiempo de jazz también sí uh -huh gran guitarrista y bueno y gran concepto en realidad ¿no? esto entonces como es categoría post-rock pero llamaban o... aquella época rock estaba también y aquellos grupos ingleses muy mm. ruidosos ah, yo tuve una época que estaba pillado con eso me, me, me llegó sí que es verdad que ya estamos hablando de un momento que yo ya pasó ¿cómo? Disco Inferno sí claro sí, sí, sí Disco Inferno bueno, toda esa época que hubo que sí. había como no, Suegazin cuando nació Suegazin también que tenía sí, algo que ver. Palantín, ¿no? Sí, me agradan tan también, pero es un poco anteriores, más Blur delante yo creo. Mm. Bueno, un poco esa onda, sí que sí. es verdad que ya ya había escuchado algo de electrónica, había escuchado un poco de todo, ¿no? Pero sí, justo este que, torto es que Tortoise justo es un poco claro, es un, un grupo, grupo intermedio todo, que yo. mezcla todo y tiene ese punto como de de música larga narrativa de paisajística un poco, ¿no? Que que paisajes, claro, contemporáneos. un poco y creo que eso me ha quedado ya para siempre, ¿sabes? Sí que tengo esa tendencia muy grande de hacer música. es una buena tendencia. Que vamos a escuchar DJ Jed, ¿cómo cómo se dice esto? Jed. DJ Jed.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 vas entrando porque al final estas músicas ya son músicas de otra entidad no ya no es tanto ese, esa música más popera o más más de temas más cortos sino que bueno ya son sí. músicas a ver estamos hablando de dos temas en siete años de vida o cinco años de claro, vida o sea, claro muchas, muchísimas, muchísimas más cosas, cosas, ¿no? cosas sí. tienes que todo, escoger todo algo todo puntual ¿no? claro pero sí ya tenía esa esa querencia escuchar cosas más complicadas o, o con un poquito más de de sustancia ¿no? y si no tienes unas referencias cercanas de gente que controla de música y te enseña que ya me pasó después cuando llegué a Tenerife con Ricardo Marichal, que contaré sí pues claro, tú tiras un poco de lo que de lo que tienes acceso y en aquella claro. época recordemos, no había internet, que no parezca había, mentira no, no había Google, no podías sí, mirar no, en Google no, no, no, encontrar no, no. información revistas, era difícil libros, no revistas, libros, revistas, libros, amigos, sobre todo total, amigos total, total. era realmente el compartir, al final siempre ha sido maravilloso sí. <ríe> eh, entonces Así bueno un camino normal es cuando te empiezas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 era como más técnico más crudo técnicamente no más bruto eh, había como algo mucho más emocional en, en coltra no que yo creo que como persona que no viene de una formación musical muy profunda sino que estás en ese proceso eh, a mí me me, me me agarró mucho más no a ver el los supreme flip pop pero como que es el super clásico no sí sí sí pero pero bueno este que decí, que, que escogí que es el culo sem llama es un disco que a mí me mola mucho es muy curioso. yo no lo tenía escuchado y fue interesante es un disco muy curioso, muy curioso sí sí sí col train experimentando col train eh, entran a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 no porque, porque rocker después uno escucha los Alman Brothers y uno no piensa en John Coltrane pero pero Duan Alman tocaba los solos y él sí, sí pensaba en John Coltrane eh y Coltrane eh,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 Creo que tienes un poco razón Va con él, va un poco cercano a, hay algo, hay a esa algo, forma de relacionarse sí. con la música Que le damos la gente del pop y del rock sí. Más emo emocional y menos técnica ¿no? Sí. O sea, no estamos tan pendientes sí. de la riqueza técnica Sino de que te impacte emocionalmente Sí, que te ¿no? impacte, muy bien, qué bueno Bueno, entonces vamos a escuchar, ¿no? Ya después de todo esto, ¿no? es la gran <risa> intro para el Club <risa> Se Mama de John Coltrane, Coltrane.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 <coughs> es el año que se murió John Coltrane, sí, y publicaría. claro, está está por está, es de lo último, obviamente, además por estilo. Sí. Acá que ahí hay, hay una mezcla hay jazz, hay experimental, sí, como hay de... como un folclore... Hay una especie poeta también, no me acuerdo el nombre, ah, de, de, de, de sí. el texto, y sí, sí, es un poco una mezcla, además tiene ese punto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 mirándolo de, de, un poco desde lejos ¿no? entiendo que luego las las culturas son muy complejas y desde ya y nosotros y, nacimos de sí, este sí, lado y yo ah, soy occidental y, lo, y o sea, lo que toca sí, sí, sí, notísimo sí, no tengo sí. nunca pensado en, en otra cosa ¿no? <risa> <risa> o sea cuando uno hace música porque luego yo he hecho músicas así más más, más étnicas en algunas cosas no desde con ese con sí. ese, con ese, con ese ingrediente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 Que, nada, tiene una carrera de más de 50 brutal, años Brutal, tiene sí. discos para aburrir y es un tío muy muy interesante Hace muchísimos que... años más, Con un sonido muy particular, muy propio además, muy original Eso, El disco que he escuchado, que, que he escogido, no es que sí. sean discos especialmente de sonido de Pero bueno, porque es de los primeros, no sé, no, creo que es el primero de, hecho. de lo que vino después Sí, ¿sí? más porque... bien después es cuando genera ese sonido tan corto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 compartía esa pasión que tenía y yo disfruté muchísimo con Ricardo. Bueno, y disfruto. Aprendiendo, muchísimo. claro. Aprendiendo y escuchando música con él, ¿no? Entonces, sí. él sí que me abrió muchísimas cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que para Ricardo Garbarek es Dios. Está muy garbareano. ¿no? O sea, de hecho, si quieres enfadar a Ricardo, eh, métete con Garbarek. Uy, bueno. <risa> es una broma, ¿no? Pero es verdad que bueno, sí, es como que sí, sí, sí, muy... No. muy, muy para bueno, sí se sí, sí. no es no, no, no para ser no el malo pero hay cosas que no de Garbarek pero bueno sí, sí, a mí es no me gusta todo pero bueno pero, pero es como muy garbareana ¿no? Entonces bueno escogí este tema por por escoger algo de Garbarek y es sí. verdad que este primer disco Garbarek es curioso no es Sí que sí el típico de Garbarek ya más no. aterrrida la guitarra no, este luego claro. qué bueno Ah, está guay, no me acuerdo el bajo, ¿quién es? ¿Arilander? Si Ari no, se lo no, no. no me acuerdo Seguramente va a aparecer ahora. en la playlist, ¿no? Donde aparecer. Sí, no me acuerdo ahora, pero es uno de los clásicos de estos CM de este mundo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, lo lo puse, de hecho este tema, Vistov Komodo lo puse. Es un temazo y es un discazador. Sí. sí, sí, sí. Es no, claro, muy para, interesante. De, de, de lo que dijimos antes y de las bromas, no, no, no. Sí, y, sí, no, y y, cosas o sea, brutales. Lo que ¿no? dije antes, no y originalidad y, y el power. De... Siempre ha buscado su voz y eso sí, a mí sí. chapó, ¿sabes? A... Eso es súper importante. Porque no todo el mundo lo hace, ¿sabes? No. Sí, incluso gente que funciona y tal, luego le das cuenta que tampoco se arriesgatando, ¿no? El tamizando ¿no? no. muchas hecho muchas cosas claro. muy distintas. Sí, efectivamente él se arriesgó y está ah, bien y aquí lo bien. reconocemos. Entonces, eh, estamos en Onda Sonora, este es David Paredes y vamos a escuchar ahora entonces a Jan Garber Quartet en Beast of Comodo de 1970.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 Álvaro, que en 1970 tenía, que 23 años, era súper joven todavía. Sí, Carver, sí, sí, claro, Carver claro, bueno, joven, te tendría, pero muy joven, muy joven, claro, claro. Sí, así que nada, esta es la música que, que escuchabas, donde estamos acá? Con, en Tenerife. En Tenerife, ¿sí? en los uh -huh. ensayos de Salón Free, y voy a estar un ratito ahí porque sí. para mí ha sido súper importante, de hecho yo me, me, me he creado como músico en Salón Free, realmente es lo que me ha hecho más músico. En sí. Eso.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 en estos escuchas que hacíamos después de los ensayos pues ah, los típicos temas que nos fliparon y que incluso influenciaron nuestras músicas y lo que claro, hacemos en Salon Free claro. entonces he escogido como tres eh, grupos que nos que impactaron un montón eh, el, el primero Renarama, luego el de Fire, es un trío noruego, y Super Silent pero bueno, vamos al primero Renarama que bueno tampoco es que yo controle este disco mucho sino simplemente es que ese tema nos pilló y es que lo escuchábamos un montón ¿no? sí. y, y nos evolucionó mucho un montón de cosas que hicimos o sea, era como teníamos sesión con Renar Rama una temporada sí, y rena Rama de donde vienen de son no noruegos sea. también pero no sé también muy bien no tengas que les controlo sí. mucho porque tengo esa relación con este grupo de ese disco en Casa Ricardo es claro, temporada Ay, sin, no si ha tenido no tampoco más mucho eso. más eh, que seguro que molan no sé por qué claro la gente, me voy a preguntar por qué no siguió Estamos hablando más de investigando, un investigando, ¿no? De un traco, sí. disco que Sí, que, que, que, que nos impactó que, mucho, que bueno, impacto, claro. O sea, básicamente lo que yo quería era coger dos o tres discos de esa época, ¿no? Que es una época en la que bueno, y además muy distintos para ver un poco la apertura de mente y de oído que me dio esa época con Ricardo Marichal, ¿no? Qué bien, y, que bien. fue brutal y es un poco lo, yo vengo de ahí, ¿sabes? Lo sí. que hago hoy tiene sobre todo que ver con eso. Tiene que ver con eso, qué Entonces, bueno. Y bueno, este es un punto más étnico o más Sí, eh, está bueno, ¿eh? un no, grupo no, no, no, no, de bajo no, no, no, bonito, de mi, mi mm. Muy groovy muy, muy es música más o menos fácil de escuchar no no es eh, eh, bueno depende de para quién depende de para quién pero bien pero bueno eh, no sé <risa> me, me nos flipó este nos, lo poníamos todos los putos días los ensayos y ¿no? entonces por eso lo vamos a escuchar <risa> ahora. <risa> ahora lo vamos a escuchar que es el especial con David Paredes aquí en Onda Sonora entonces vamos a escuchar las cosas que flipan o fliparon o siguen flipando ¿no? sí, porque esto está bueno esto también. está guapo ¿no? esto sí me hasta sigue el día de hoy Royal Song from the home o Dahomey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 Acá faltó un poco de investigación, pero bueno, Royal Song de Dahomey, o Dahomey que es la canción real, real en sentido de la realeza de the Dahomey. El disco se llama Landscapes, que es eh, paisajes, hmm. y es de 1977. Y el artista, o el grupo, esto es un grupo, ¿sí? Esto es un Rena Rama. Es un grupo, es un grupo. Rena Rama, Rena Rama en los 70, que no los conocíamos de nada. Y, y, ¿qué dijiste? Que son suecos también. Creo que son los noruegos. Los noruegos y suecos. Son de arriba, vamos, por ahí arriba. Ya habías sí, dicho que iba a haber mucho nórdico es. en ese sentido. Sí, La bueno, bien. es que si está cerca de Ricardo, lo noruego permea Permea, muy bien <risa> Es que ¿no? además vive en un sitio como muy noruego, aunque sea Tenerife Ah, <risa> <risa> bueno, entonces vamos con Reina Rama aquí en el especial David Paredes en Otras Formas y al Song of the Homie o de Homay, nunca supimos cómo decirlo, de Landscapes de 1977 de Rena Rama, ¿no? Dijiste que eran unos sí, suecos, suecos, sí, suecos. Sí, pero es noruegos, pero nórdicos. Sí, no estoy seguro del todo. Noruegos, que... bueno, son escandinavos todos, nórdicos. Sí. Nórdicos, de, nórdico, sí. O algo así. Aquí encontramos una una similitud a Al Boogie boogiebuy Waltz the weather report de 1973 si sí, yo no, esta, no caigo ahora no importa aquí okay. se lo pasamos a david rápidamente eh, eh, e invitamos al, al, al público escucha a por que supuesto. hagan el back to back no este es terrerena rama y el weather report que son bastante parecidos hmm. pero está todavía no porque, sí, sí, sí. porque al fin a cabo que cuántas cosas hay inventadas originales muy pocas muy pocas por ¿no? eso es importante escuchar música hay que escuchar música <risa> claro rock <risa> Oba, roba, que nadie se va a dar cuenta que te sí, lo robaste. Sí, la, la frase de Picasso, ¿no? Que Picasso decía que, que como que él no copiaba, que él robaba. Robaba, claro. Y la, la frase tiene más miga de la que parece. <risa> <risa> lo dejo ahí. Sí, está bueno esta vez, está bien. Pero bueno, nada, claro que así la, es, la música también, ¿no? Es la música, la música avanza así por eh, influencias, no, la humanidad y cosas, to, todo todo es así y así llegamos hasta aquí. Tampoco está tan mal. Cierto, hay cosas por arreglar, pero Um, podría ser bueno, peor <ríe> podría ser peor, muy bien, muy bien Seguimos estando de acuerdo aquí con David Paredes en Onda Sonora El especial de David Paredes Escuchando la música en orden cronológico, más o menos Viendo tu, tu vida, ¿no? Sí, y un poco le, le la, la evolución, bueno, evolución o no, bueno, el avance El, sí. el, el camino, vamos a el decir El camino musical, David. David, me gusta Qué bueno, entonces ahora, eh, ¿qué toca? Vamos a escuchar otra cosa tuya, ¿sí? Sí, ahora vamos a poner el primer tema cronológico que he puesto en la lista mío, ¿no? O sea, hasta ahora tenía grabaciones muy malas, ¿no? O sea, yo realmente hasta Salon Free... No es que ni hiciese música, yo hacía música, ¿sabes? De hecho, iba con un, acompañado un cantautor, o sea, me metía en mil cosas. Estuve en un grupo de rock, que un, un rock normalito. Mil cosillas a ese tipo, pero aparte que no tengo ni grabaciones de muchos de ellos, tampoco tiene interés. Creo que es el momento en el que yo me creo como lo que yo me entiendo y como músico de verdad, es con Salon Free, ¿no? Sí. Estamos en, hablando de 2010, pone aquí. Realmente es 2010, pero no es 2010. El problema que tenía es que, bueno no estoy en Tenerife, hostia, no en Madrid y no tenía acceso a mi disco duro. Sí. Entonces, este tema realmente lo hicimos en Salon Free en una época que yo me corté los tendones de la mano. Cómo lo lograste? Sí, me corté los tendones de la mano y entonces estuve un tiempo que iba ensayando lo que hice, como yo no podía vivir sin la música, es me compré un sampler. Qué bueno. Claro. Y un tecladito claro. y un ordenador y con eso como claro. me tocaba, ¿no? Aunque esta versión ya es cuando podía tocar, ¿vale? Ya, pero el origen de la versión y es como un clásico de salón free, sobre todo ya cuando ya estoy en salón free como que tenemos un vídeo de ello y lo tocábamos siempre y bueno se podía decir que como un clásico de esa época de Sal Om Free. Sal Om Free, va todo separado, Sal Om y Free como en inglés, F que no lo hemos explicado, ¿no? Que se lo he dicho, pero antes lo he dicho, el grupo de no, de que un poco el grupo Ricardo de que lo montó en el 95, bueno, es un poco el sal de la vida la sal, sal, sal de la vida de, Como de la reflexión Y el la libertad O algo claro. así Entonces Sal Homfrey claro. claro está Y el nombre sí. es curioso Tiene sí, musicalidad Y funciona sí. Además es original eh, Sí El grupo que Ricardo lo montó En el 95 Y sacó Varios discos Y yo entré en el grupo En 2003 ¿Qué? Ah, Realmente. ¿en el tres? En claro. 2003 es cuando entré en, en Salón Free. Hace bastante ya. Hace ya 21 años. Claro, sí, sí no, 2003, sí. no, 2004 o pasados, ¿no? Ah, 2003 bueno, llegué sí, a Tenerife, sí, fue 2004, 2005. Bueno, ¿cómo? año más, año menos. Por ahí, eh... unos 20 años, así, sí, sí, sí. aproximadamente. Que ya eres mayor, sí. Allí eres sí, mayor, ahora también, sí. Sí. sí. Bueno, lo que toca, es lo que toca, <ríe> sí. Cuando haces esto de, de, de hacer una unión musical de tu vida, te das cuenta de los años que De, de los tengo, años que pasaron, te. bueno, sí, sí, pero mejor así. Pero bueno, es la mejor opción por la otra. mejor así. Mejor así. Que lo, la otra, la otra no, cosa no mola. Que... No, no, no. Entonces, sí, es un tema que lo hicimos en aquella época porque hicimos eh, una adaptación sonora de la película de Leol leolo es una película oh, de un no. director canadiense que no recuerdo el nombre porque desde que existe internet los nombres no lo sabemos Ajá. no sé por qué pero es un director muy es una película como muy mítica leolo es un Leo. director francés que digo canadiense que luego él se mató en un naciente avión creo oh, no. es como una peli bastante de culto que la gente así si cinefililla mucho la conocerá porque tiene un punto de, de, de, de cine de culto Ajá. De aquella época sí. y bueno con que fue yo me corté la mano. Estaba de baja, tenía tiempo brutal, ¿sabes? Entonces, sin, sin mano, que, pero un montón de música. tiempo. A claro. Entonces me dediqué como a sacar samples de la película y, y poníamos entre los samples, para apagar, hacíamos un show, que apagábamos las luces, salía el sample y luego se encendían las luces, tocábamos. Hicimos un show chulo ahí. De, ¡Qué bien! De, Qué bueno. de tal. Y una de las canciones es Mediterráneo y los para los que han visto la película es cuando el como que es una es, un, es una película en que el niño vive en, en Canadá en una familia que tiene muchos problemas psiquiátricos. Entonces él sueña o, o fantasea con que él no es de esa familia, ¿no? Entonces él empieza la película como como que un, un tomate o sea, aparece masturbando es un italiano encima de un tomate y la, la madre al al tiempo se cae encima de una montaña de tomates en un mercado de Canadá y él cree que es que no es de su familia, no es su familia él es, y dice que no es su familia porque lee y entonces es, es un lector y, pues bueno, esto es una peli muy bonita que yo lo recomiendo un montón que no la he visto sí. porque me encantó y claro, tiene ese áureo como de mediterráneo y... Entonces en una de las escenas de ese tipo, pues, que es que creo que relacionado con que se enamora de una italiana y no sé qué, bien, niño, bien, claro, y sí, bueno, sí, y un sí, poco sí. el tema que hicimos alrededor de eso. Sí que es verdad que esta grabación es de 2010, que es posterior. Sí. Fue un poco más tarde cuando la hicimos. Vale, porque teníamos una muy mala y esta sí que ya la hicimos un poco más en un estudio, sí. y no solo eso. No es de 2000, es, es que encima la no, sí de 2010, o sea, se publicó mucho más tarde, sí. porque lo grabamos en un estudio y lo dejamos en un cajón porque no lo sacamos, no teníamos pasta, no Y Víctor Secki, gran Víctor seki otro de los Después vamos a hablar más de, de, de Víctor eh, Secki. Sí, sí, sí, por supuesto. Sí. Eh, lo reeditó. Eh, Ricardo se lo dio un día, dijo, mira, tenemos esto aquí en un cajón. Y, y Víctor dijo, pero ¿cómo puede ser que no tenga editado esto? ¿sabes? Y aquí entonces está el disco Saraba, es, sí, el, nombre es el, álbum, el nombre del álbum, de Sal On Free, que es el nombre de la banda, en Alina, que es el nombre del sello, un sello español, Llevado sí. por Víctor Sequí De quien luego entonces Como decimos antes hablaremos Esto entonces eh, Publicado 2010 Sí Pero el tema será de 2006 O no sé el año, O 2007, no me sé O algún pasado Lo que es la, la composición es sí Cuando empezamos a tocarlo Y se llama Mediterráneo uh -huh. Sal on free Con Ricardo Marechal Está aquí Sí. efectivamente y con efectivamente. David Paredes bueno y otros músicos que y otros músicos Toledo, Alejandro Crabrera Javier ay ¿cómo se ha apellido Javi? No, bueno, no me acuerdo el apellido la de no importa, pero lo recordamos aquí y tiene su lugar todos ellos aquí en Onda Sonora mediterráneo de el disco Saraba de Sam Om Sal Om Free sí, me equivoqué las consonantes Sal Om Free ¿no? esto es una um, edición de 2010 en el sello Alina y este mediterráneo entonces nada ilustra Ilustra otras otras culturas. Sí, y es un poco un lo que hablaba ethnic, de antes. ¿no? Sí, es un toque étnico que teníamos. Es verdad que, ten, que entraba en eso que hablaba de, de la película y tal. Sí. Pero sí que teníamos ese apego por lo étnico y por un poquito... En, en Salón Free siempre ha tenido un aire así eh, étnico, y e incluso músicas canarias a veces. Y claro, está eh, bueno, mediterráneo. Eh, bueno, canarias, bueno, está en otro lado. Pero sí, pero bueno, la cultura a, la es, cultura eso. mediterránea, no un poco... la Cultura española Al final de alguna manera Aunque También Está muy influenciado Al final no de ser España España afuera de la península <risa> sí, Exactamente ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora viene un If I took your hand ¿No? Si yo tomara tu mano ¿No? Si yo tomo tu mano De You liked me five minutes ago Que me gusta sí, el mucho título El título es <risa> me, me gustabas hace cinco minutos O algo así Esto es Fire Fire Que es fuego en inglés Pero con eh, Signo de exclamación sí, Si no me equivoco Es el primer disco eh, Fire Fire El primero si no, si no Esto es un emprendimiento de Max Gustafsson mm. ¿Y cómo llegaste a esta música? ¿Por qué vamos a, qué mi... vamos a escuchar si, esto? Seguimos ahora? un poco en el mismo lugar Es decir, seguimos Salon Free Un poco la, la esencia de, de mi formación musical moderna Y grupos He escogido tres grupos que son muy distintos Y los tres creo ah, que aportan los tres grupos que Creo que escogido. aportan aportan como cosas Primero, aportan una idea de la amplitud de miras que teníamos Y que gracias a Ricardo en gran medida conocíamos Y, y bueno la importancia que tuvo luego en lo que he hecho yo lo que o sea, creo que esta, esta, esa, esa, esa, esa época de mi vida sigue musicalmente en mí <ríe> no se ha ido eh, la verdad pero pero bueno es un tema más luego escogí otro de super silent que pondremos después y es un poco fire al final es un grupo es como una manera nueva de, de revisitar el rock de una manera un poco rara. Ah, yo no soy especialmente rockero, pero este este es como... Sí, yo lo definía como muy de riff, ¿no? Es como música Hay, de riff, pero eh, a la vez... Max Gustafsson tiene una fuerza rockera, sí. ¿no? Él toca, sí. toca el saxo, siempre uno asocia el saxo a jazz o, mm. o cosas así. Um, pero lo que comentábamos antes, Max Gustafsson hizo un solo set en un festival Urtacordel, de la Asociación Música Libre aquí en Madrid. Y entonces su solo set de saxo, barítono, que es su instrumento, mm -hmm. y electrónica. Mm -hmm. Un poco y un poco. Sí. No la electrónica para pasar el saxo. El saxo era el saxo y la electrónica pues era separado, la electrónica, ¿no? separado. ¿sí? Mejor. Eh, pero la intensidad del saxo, ¿no? Lo que hablábamos sí. antes un poco, me parece, ¿no? En alguno de los temas. como muy bruto, ¿no? Intensidad brutal sí. que, que conecta... Ah, sí, con Coltrain, sí. creo sí. que hablamos. Sí, sí bueno, sí, fío, uno, conexión. te pones a buscar música y claro, uno tiene una, un un... Una forma de entender la música, todos tenemos una forma personal sí, de entender la música. Sí, claro, ¿no? y en términos de intensidad también, mm. y hay intensidades que conectan de músicas distintas. Sí, claro, claro. Mm, no, no podría decir, o algo así. Mm. Seguimos estando de acuerdo con cosas, y entonces ahora, ¿qué vamos a escuchar? Sí, es el momento del lo Fire. próximo. Sí. El fire, también, fire, Fire, esto entonces no sabemos si es el eh, debut del de grupo seguro, eh, que es el debut, eh. o algo así, sí, esto es de el año 2009 y estos son casi todos también unos. Son noruegos, eh, noruegos. en general, no sé si el, está el batería, este, el, Paul Lielsen Love y el sí. bajista es Andrea no lo sabemos friendly, no, algo así. pero no, no importa no. pero son todos brutales y, y pero, están en mil proyectales de sabes, acción no de acción y seguimos y seguimos con los nórdicos pero estos nórdicos son distintos que los nórdicos de ECM sí, nada, nada que ver pero están muy buenos también bueno entonces ahí fallda con Max busteson aquí en el especial onda sonora de David paredes escuchamos If I Took Your Hand si tomara tu mano si tomo tu mano de You Like Me Five Minutes Ago, me gustabas hace cinco minutos, de Faya Fire", Fire o Faya, Fuego de eh, Matt Gustafsson es el que dirige Faya sí un poco Fire, el ¿sí? cabecilla, sí, sí, sí indudablemente y tal. de hecho tiene una orquesta, que lo estábamos hablando antes que es súper interesante, que se sí. recomienda a todo el mundo, que por sí, favor la sí, escuche sí. O sea, a nosotros también, sí, sí, lo pasamos en todas las sí. ah, claro que sí Podería sí, sí. y una fuerza tremenda. Es, es, una, es la fuerza que tiene el propio mm. Max cuando toca solo también. Sí, veces. tiene un poco esa onda, pero son sé, 20, 15 músicos, son de 20 muchos, músicos. Y de a muchos, de tipo, voces, o sea, es una cosa... Está es... bueno el formato así de masivo de músicos. Espectacular, espectacular, espectacular. Qué bueno, qué bueno. Y estábamos hablando de una cosa con micrófono cerrado que... Mmm, De este tema, el Salon Free hicimos un tema que se llama Fuego, pero no he podido encontrar la pista original porque no estoy en mi casa y ahora no tengo acceso a mi disco duro. Claro. Entonces, si alguien lo quiere escuchar, hay un, un un Wordpress de Salon Free, pones Salon Free Wordpress y aparece, y ahí pueden cotillar sobre Salon Free y hay un tema que se llama Fuego que está... Inspirado en Fire ¿no? sí, nos... Inspiración, dedicación, homenaje Un homenaje, sí, un homenaje Manana. Fue más bien un homenaje, porque nos flipaba tanto Pero hay que hacer un homenaje a esto Y lo sí, hicimos sí. Haciendo, homen Homenajeando las cosas que flipan Sin ninguna duda, sí, sí, sin sin ninguna problema, duda. Sin Y hablando de cosas que nos flipan Acá vamos a compartir un flipe Porque no sé creo que vos lo conociste antes Y yo después, pero eso da igual Super Silent oh, super silent. ¿Qué, ¿Qué decir de Super Silent? ¿Qué decir de Super Silent? sí a ver quién quién empieza si sí, yo a ver super sal es, es recordemos seguimos en la misma historia épocasaron free ensayos en casa ricardo música después de los ensayos amplitud total y otra cosa que a mí me impactó brutalmente creo que es de las cosas que más me impactaron y me atrevo a decir que me han influido muchísimo, ha sido super súper silent Influencia, sí. ¿no? esa forma tan brutal de manejar la electrónica y ese forma tan extraña de tener un pulso rítmico sin ser rítmicos y a la vez ser Sí, hay un pulso, es, es no un, un ritmo, un ritmo, pero sí pulso, un pulso. Sí, es sí. pulso que ritmo, ¿no? Y, mm. y porque tiene una intensidad, ¿no? a ver, tiene muchos discos, hay un poco de todo, pero pero en general, ¿no? Hay intensidad rítmica bastante potente. ¿sabes? Sí, Super es, Silent, sí. vamos a, por si alguien de quien nos escucha no conoce, Super Silent es un trío, son todos noruegos, ¿sí? sí. Es un trío de improvisación. Sí. Hacen improvisación en electrónica. En realidad, improvisación. Bueno, improvisación. electrónica. Son sí. un trío, pero es verdad que hay un batería que a veces... No sé si en este disco estaba. Eh, no, no sé si he escogido el disco. Creo que en este disco hay un batería. Es sí. aledaño. Pero realmente el grupo es un trío que está... Arberix en la trompeta y electrónica. Ay, no me acuerdo los nombres. Internet. Luego van a salir Luego en lo, la playlist, lo, se puede mirar voy, se como mala memoria. Pero los hay los como músicos, un... Así uno que hace la, el papel de electrónica más, podríamos hacer, digital y más pura, como en cuanto a electrónica, y luego... Otro que hace más sería. teclado, eh, ah, con un sonido más setentero, sí, sí. Eh, más analógico, analógico crudo, sí, sí, sí, y, y es el que introduce más una parte más melódica junto con el trompeta, ¿no? y el muy otro es como más claro. crudo, electrónica. Sí. Los dos son súper famosos y yo me, me he sabido los nombres, pero los nombres desaparecen de la cabeza de uno. De la cabeza de David, sí, pero van a estar... <ríe> tenemos que, Digamos, que Son que muy famosos los son... dos, o sea, de sí carreras en separado y en otros proyectos ¿eh? Sí. Eh, sí, yo los he visto en Tenerife varias veces, ¿Qué suerte, veces. No, pero qué estuvieron que en Tenerife en un Luma circuit y se pegaron dos horas y media de concierto, que fue brutal Dime, nos eh, lo perdimos, pero bueno, no importa no y importa, muy, muy recomendable sí. o sea, es un grupo para mí Creo que aportó un montón cuando salió, creo que aportó una forma de entender la electrónica, una forma de entender la música y la improvisación Aporta, muy distinta. Yo creo que podría aportar a cualquiera que no los haya conocido todavía <ríe> sí. y... Porque es que amplía las miras de, de todos de sí. la música de ellos y y la nuestra las miras unas miras sonoras no es un poco raro pero pero bueno estamos hablando de eso de expandir las fronteras de la música y super silent sin ninguna duda lo está en eso. Bueno, lo hace, de hecho. vamos a comprobarlo entonces super silent vamos con super silent Super Silent abre la mente, sí, la verdad Por es supuesto, esa eh. para todos, sí. Esto es 2005, es que llevan muchos años. Llevan muchos años. El y es el disco 7, o sea, disco antes. Está muy bueno Super Silent, los álbumes se llaman llevan por título el número y son un color cronológico y, de, y lo color. Peor de todo es que hay dos grises que es como Dios, se ha escogido un color amortado, Bueno, no gris y gris, sí. Sí, sí y es curioso, y los y Nada, a veces se repiten las cosas, <risas> pero bueno, nada, claro, Super Silent cada disco lleva eso un número por por título por nombre de álbum, ¿no? Este es el 7 y luego los temas son 7.1, 7.2. Así van son improvisaciones, tiene son mucha improvisaciones, lógica, claro, ¿no? Sí, Finales, no importa, claro. Entonces, cuando improvisamos y ponemos temas es como, bueno, ponemos, pero no no, no. Los títulos, claro, esto es como más radical, uno diría, porque en general la gente hay que pensar en la gente, uh -huh. hay que pensar en los escuchas, los músicos a veces piensan en la gente que nos sí. escucha y otras veces no. Sí. Y, y claro, y a veces la gente ve un álbum, tiene una portada y quiere ver un título de algo, quiere quiere alguna uh -huh. alguna referencia a algo. Y entonces, cuando los músicos que a mí me gusta también esta onda no ponen que el álbum es 7, entonces escuchamos 7.1, o sea, el track que abre el álbum A lo mejor es un poco impersonal o... Bueno, pero bueno para también. determinada gente justo si te interesa la música esas cosas no importan sí porque lo importante es la música y para super silent sin ninguna duda lo importante es la música y también para david paredes y también para onda sonora y también para mí que soy Gregorio que estoy eh, entrevistando a david en esta en este viaje estamos escuchando un viaje sonoro eh, uh -huh. vital sí como dijiste ¿no? sí, tú, tú, tú, el, la, de... el camino vital eh, de todo estamos incluyendo mezclando que eso está bueno también estamos mezclando las eh, influencias o cosas que le gustaron mucho a, a David y la música que fue haciendo en el medio y después de este Super Silent tenemos aquí un nuevo tema propio tu nuevo te, te, tema propio 2 es el segundo sí sí sí sí es segundo que escuchamos en este programa vamos a escuchar nuevamente eh, un track del disco Saraba de Salom Free Salon Free como es es de todos o es eh, Marechal que Bueno, es muy colectivo, eh, de hecho un poco la esencia y creo que en la web está opuesto, ¿no? Que la esencia es como una especie más colectiva, o sea, lleva pf, desde el 95 cuántos años son? Pf. Eh, a punto de 30, sí. Y ha pasado muchísima gente. a Además, Ricardo siempre ha tenido la actitud de meter gente, de que sea muy abierto, de, sí. de buscar... Ah, pero si parece que esta persona está haciendo cosas chulas, no tenemos buen feeling, venga, a ver si conocemos algo... Ah, entonces la onda siempre es poner tenido, gente, claro. Sí, siempre sí, sí, ha tenido mucho un punto colectivo, no no es nada pero grupo abierta. cerrado, muy abierto, muy abierto. Claro, y no no eh, su idea siempre... No, no, no el... y además él siempre... Él me lo, una de las cosas que decía que, hay, que yo comparto, ¿no? Cuando tú estás en un grupo no puedes pensar que vas a hacer tu música, porque entonces no estás en un grupo. No. <risa> es decir, no. en un grupo siempre vas a hacer una música que no va a ser del todo tuya no. y a es lo que mola, claro. que no es que no va a ser del todo tuya, ¿no? <risa> bueno, depende para quién, hay algunos para quienes no, pero bueno, no sé. Ya me parece ser... una buena actitud, ¿sí? y... entiendo que es la que hay que tener, ¿no? Y, y es la eh... sana además. Sí, yo también estoy de acuerdo. Ser abierto si sí. si luego no te gusta lo que sale en el grupo, pues lo dejas, no pasa sí, nada. Sí, claro, hay ideas distintas de cómo mm. puede ser. Lo que vamos a escuchar ahora es otro track de Saraba, entonces, ¿sí? Sí, es un poco para cerrar el. el... que salió en 2010. Ehm um y con esto que vamos a cerrar cerrar un de, poco el tema Salon Free, esa, poco etapa. esa etapa que está hablando de que digamos de Ricardo, que bueno, toda época Salon Free donde yo escuché mucha música y todas estas influencias que quizás son las que cimentan sí. lo que hago yo hoy en día, ¿no? Más si sí. lo anterior que también sí. lo cimenta porque al final siempre está ahí. Sí. O sea, las, las influencias son influencias, ¿no? Y no en otras pues quitar están ahí. Pero bueno, ahí un poco para cerrar el tema Salon Free eh, He escogido este tema Porque además sí. hay un crescendo que hicimos Que como que estamos muy orgullosos Porque estuvimos años intentando hacer ese tipo de crescendos ah, Y nunca y nos un, salían Y, un día salió y de repente en, esta, en este tema como que salía guay ahí <risa> escuchándonos nos encanta Y Entonces, aquí está, bueno <risa> Vamos a compartirlo Entonces no cuentes nada de lo próximo Porque así es una sorpresa para lo que viene que, ¿Qué ocurrió después de esto? no Entonces vamos con Salon Free Um, el track lleva por título Why, why Riots? ¿Cómo lo dices? Pues no tengo ni idea no, o sea, no. No. Way Riot No voy a mentir, creo que el título lo, piso, lo puso Víctor Sequin Voy a ser honesto ¿no? <risa> se llama, Oye Víctor, dinos como se dice Aquí llaman a Víctor, ¿cómo se dice esto? <risa> esto es, es, justamente salió entonces en Alina El sello de Víctor sí. eh, Bajo el nombre de Saraba, el álbum Y esto es Onda Sonora con David Paredes Música escuchamos a Sal Om Free de su álbum de 2020 Saraba Way Riots al final creo que quedamos en que se puede decir Way, Way Riots Riot. sí, sí. no. ¿Esto, esto es una improvisación colectiva o hay alguna no, está línea comp está compuesta hay una composición saber, compuesto creo que la única norma que había era que había, decíamos, un crescendo inicial que acababa muy arriba y entraba al bajo con ese groove sí. y luego cuando el bajo llegaba a cierto punto empezaba la batería. ¿sabes? Es, es suficiente, pocas cosas, para, suficiente. Decir, pero para, para decir que hay un arreglo. Sí, hay, un hay un cierto arreglo, arreglo. sí. Con mm. Salon Free reincido, ensayábamos dos veces por semana. O sea, claro. ensayábamos muchísimo. Es verdad que no ensayábamos a hacer la misma melodía todos. No, ensayar o sea, de estar juntos y sí, de tocar música pero juntos. Pero hacíamos temas, y hacíamos este tema y lo hacíamos claro. todos los ensayos claro, claro. <risa> sí. o sea que también Ensayo había composición manera, pero... el, result el resultado está bueno que es lo que más importa sí qué sé yo, no sé, yo, no sé, improviso, vos también hmm. improvisas, pero lo importante cuando uno escucha un track es si está bien. Te mole. Y luego ¿no? si si está compuesto, improvisado o sí. intermedio... Sí, está es guay, el proceso, proceso mola, porque es un eh, pero, proceso más para nosotros. Para sí, para nosotros que lo hacemos, pero lo importante siempre es la música. Y aquí escuchamos entonces, así importante, la música Asylum Free and White Riots de Saraba de 2010, editado por el sello Alina, con lo cual podéis conseguirlo, ¿sí? Se puede ir a Balcamp sí, era... Alina y no se... lo tiene colgado en el archivo mm. archif.org. Ah, Pero en archive... hay un blog Blogspot de Alina Records Sí eh, Que viene todo muy organizadito con sus Y ahí disc, se puede investigar La imágenes. música de David En el sello de Víctor mm. Y de también de otros Grandes sí, sí, músicos sí, ficha artista Del pasado vez. y del presente Lo tiene muy bien Víctor, la verdad sí, Es una gran tarea la de Víctor Entonces un saludo a más a Víctor, ¿sí? Saludo conjunto Por supuesto. De David mío y de César también Que es quien lleva el programa Para Víctor Sequi O Sequi, ¿sí? Porque era sin Santo al ¿sí? fin Creo que es Sequi, pero... Um, que es el, el boss del sello Alina, que tanto bien le hace a la música eh, improvisada y no improvisada, no música creativa, vamos sí. a decir, y experimental, aquí en España hace ya muchos años. Continuamos aquí en el especial de David Paredes, y ahora nos toca um, Killing Time. Wow, Killing Time eh, es el álbum Legs. Killing Time, es, Killing Time es como es matar el tiempo, ¿no? Matando, matando el, tiempo, el tiempo. Matando el, el tiempo, ¿no? Uno mata el tiempo a veces. Killing Time es el álbum. Legs, que es piernas, es el track. Y en la banda es Masacre. Masacre. Masacre. Nosotros decimos Masacre. Sí, sí bueno. Eh, Cuéntanos algo sí, de poner, Masacre. La, la idea este grupo es un poco... Vale, sigo un poco con mi historieta vital eh, Pasamos de Salón Free y entra la improvisación libre en mi vida que ¿Cómo es, fue? ¿Por qué entró, como la, radical, improvisación? ¿no? ¿Por qué entró la improvisación libre? Eh, a ver, yo siempre cuento una, una anécdota que me parece interesante Y es, es que es verídica, ¿no? Yo fui en Hurtacordel, no sé de los primeros pero No, no sé qué año igual. fue el primero que fue Hurtacordel En no, Hurtacordel, no sé. el primero fue en el 96 Sí Luego, a partir de 2003, fue en la Casa Encendida. Pero de la Casa Encendida. Hurtacordel, para el público escucha, es eh, fue el Festival eh, Internacional de Improvisación eh, armado, programado por Música Libre. Mm. Sí, Música Libre, Asociación Española de Improvisación. Mm, y desde 2003 esto ocurrió durante muchísimos años. Mm. ...en la Casa Encendida, aquí en Madrid. entonces sí, yo sería 2007, calculo yo, 2006, no me sé el año, ¿no? Que fui ahí y, y reconozco que me fui del concierto. <risa> o sea, me, me, me impactó tanto, o sea, me, me quedé un poco bloqueado... ...y sí. me fui a tal concierto, la verdad. Claro. La improvisación libre es otra cosa, ¿no? Pero, claro, me compuesta. fui... Yo siempre digo que hay dos maneras de, de, de que algo te impacte y, y, y te eches para atrás no hay una manera de echarse para atrás de me están timndo estosos sinvergüenzas o uh, esto me supera que es se supera qué, bueno, ¿Qué pasa aquí pasa no que se me está escapando aquí ¿no? mm, que hay aquí mm. que, que yo quelle años escuchando muy claro ¿no? te que, que, te queda, que te queda el bichito de que algo está ocurriendo no que, no a mí me pasó así que, con el jazz cuando era muy sí. joven tal cual así sí. entonces sí. bueno pues ahí empieza un poco ese universo sobre la impro libre que esto fue anterior salió un frío, o sea, estamos hablando de no sé qué año fue, pero igual fue 2005, ¿eh? O sea, sí. o sea, fue de los primeros años de Kurt sí. Eso quedó como una semillita ahí, que estaba ah. ahí, que se quedó ahí guardadita Y ah, sí. luego sí. ya, bueno, de, de Ricardo de tal, a través del MySpace tuvimos contacto con el trío antimanerista de Víctor Secki pero ah, ah, ah, claro. bueno, Ricardo, escuchas cosas muy ya muy cercanas a Improlibre, pero en aquella época tampoco sabíamos que se llamaba Improlibre, o sea, escuchábamos pero tampoco teníamos una, una, una relación muy tal. Sí. Eh... Y aparece eh, un trío con David Perreco que se llamaba... Bueno, se llamaba y se llama Hormiga de Pan. Hormiga eh, de, pan, de Pan. Que fue como el principio de la Improlibre. Además, creo que es de los primeros grupos de Improlibre que sabían... O, o, o se autodenominaban como educación Improlibre en, en Canarias, ¿no? Y, y era, fue muy, muy, muy, muy divertido. Sí, sí. Eh, porque quedábamos en Casa Perreco y... Y bueno, jugábamos un poco a los límites, ¿sabes? De hecho, al principio siempre tocábamos con un, des un radio despertador de esas con los números grandes. Todos los conciertos lo poníamos sí. delante y a la media la sonaba. Y parábamos. Muy bueno, claro. claro en sí, cualquier sí, sí. momento, ¿no? Que estaba curioso. Sí. Sí. La verdad es que, bueno, fue ese trío con era Ricardo Marichal, David Perreco a la batería, Ricardo Marichal al saxo, David sí. Perreco a la batería y yo a la, pues a la guitarra. En aquella época era más guitarra. Así que ya empieza a meter electrónica meter ya empieza a jugar con los pedales, los desmonto y meto las manos en tocar los circuitos, ya empieza a hacer cosas raras. Se va poniendo rara la cosa. Y eh, empezaba ya a hacer cosas raras, rarura, raruna, raruna. Está bien. Eh, entonces tengo esa época coincide a muchas cosas, ¿no? hago un taller de impro libre con Wayne en la Casa Encendida, eh, ese, ese taller, taller fue en un dentro de un festival de Buta Cordel. Cordel, de ahí sale Madame, que es un grupo que sigue existiendo, que ha tenido sí. una tal, que yo estuve ahí metido al principio, lo que pasa que vivían en Tenerife, y era difícil eh, mantener el, el, la exigencia. Y mucha de, agua de por medio, claro. entonces. Eh, bueno, muchas cosas. He escogido este tema porque una de las tantas cosas que, que con relación al Improlibre y este mundo yo percibí o vi en aquel momento, escuché, es un documental muy recomendable que se llama Step Across the Borde, caminando a través del borde, que sí. bueno está un poco Pero, basado en el personaje Fred Fritt. Claro, que todavía no dijimos que el tema que vamos a escuchar es de Fred Fritt. El tema que Bien, vamos a escuchar. así que... estamos entrando. Vamos a escuchar un tema de Step Up Past the Border, documental de Fred Fritt. Fred Fritt, mm. gran... Eh, bueno, guitarrista sí, pero músico... Sí, um, es un personaje importante. Es creo. un personaje importante. Sí. Estamos hablando de principios de los 70's o... Antes de mediados de los setentas Sí, 70's. el documental es de los noventa ¿eh? eh, Sí, el documental sí pero, pero la marca de Fred sí, sí, sí, Comienza sí. en los setentas Con Henry Cow Que es el grupo de improvisación británico Saliendo de la escena Eso es Canterbury O más o menos Rock in o, Opposition O algo hecho, así ¿no? Rock in Chaios. Opposition Sí, sí, sí es que Las cosas leabas. de ellos Ya era Es que Fred Fritt fue toda la vida Sí, genial Un, Tío Rar Un antisistema <risas> En realidad Y lo es en el documental y lo sigue, Es y mucho y el impacto que tiene Y lo eh. sigue siendo Hasta el día de hoy Sí, Fred Fritt Entonces eh, Nada, Fred Fritt Primero guitarra Luego guitarra y cosas Y siempre La experimentación sonora Musical Total eh, Absoluta Con Fred Fritz también lo vimos en el festival Urta Cordel, ¿sí? En el festival Urta Cordel, en el mismo festival además participó en un solo set de él y su guitarra y eh, como director de la orquesta Foco, que era escribe. la orquesta de improvisadores de eh, música libre y, y asociados, ¿sí? Eh, y eso ocurrió en algún año remoto, estuve, no acuerdo, más de 10 eh. años probablemente. Todo esto ocurrió aquí en Madrid, así que hay que estar atentos, hay que estar atentos, ¿sí? esto es para el público, atentos a lo que ocurre, chequear qué ocurre. ¿sí? Esto es el underground, el underground es la música subterránea y es distinto del mainstream. Sí, no Como decía encontrar. Frank Zappa, el mainstream, ¿no? que es lo que sucede ahí todo el tiempo, te llega a ti, te, te avasalla. En cambio, el underground, lo subterráneo, hay que ir a buscarlo. ¿no? Y eso es lo que animamos a hacer a todos vosotros, que seguramente si estás escuchando este programa es que ya lo habéis hecho. <ríe> la verdad es esa Sí, entonces vamos con uh, Massacre, Masacre, el trío de Fred Fritt a la guitarra Bill Laswell al bajo eléctrico y, al comienzo, Fred Maher a la batería y luego Charles Hayward, creo que es el nombre. Pero vamos a escuchar 1981, entonces es Fred Maher a la, a la batería. En Killing Time, <ríe> Qué bueno, era matando el tiempo, ¿sí? ese es el álbum, Lex es el tema y esto es Onda Sonora con David Paredes. Fue una masacre, masacre, massacre No, no es tan masacre. Lo que pasa es que también hay que, hay que poner la música en contexto. ¿sí? Esto que escuchamos fue en 1981. Hace más de 40 años. Sí, es un montón. Y entonces, claro, eh, cosas que ahora son más aceptables, hace 40 años no... No sé, eh, estábamos hace 40 años Tú no, tú eras no, muy joven no sé, yo, sí, el, yo también era muy joven es al revés, pero, bueno, pero menos joven Creo que va a ser contrario es, al <risa> revés, es que era centavo y los ochenta ahora no lo son ya no. <risa> <risa> no, es al revés, sí. Esto da todavía para todo otro programa <risa> Pero bueno, mientras tanto Legs de Killing Time El álbum de Masacre de 1981 Fred Freed a la guitarra Bill laswell al bajo eléctrico y eh, en 1981 Fred Maher a la batería. Fred Maher eh, produjo para para quién produjo Fred Maher? Para Lou Reed. Hay Lou Reed producido por Fred Maher años después. que eso sí, sí, sí. Y no, Velaso el no después pasó. Bueno, y, producido... ¿no? produjo a Herb Hancock y a Mick Jagger. Cordesiera, hace ¿sí? unos sí, ochentas Y bien. nada, uno de, uno de los grandes Músicos, sin ninguna duda um, Bueno, continuamos con tu vida Estamos aquí escuchando la vida de David Paredes A través de la música ¿Sí? Podemos decir así Májame. Más o menos Hay <ríe> otras partes de la vida también claro, no, la música, pero... no, sin ninguna pero duda, hay de música, sin vida. Ninguna duda. ¿Qué, ¿Qué pasó en tu vida y en tu música? ¿Qué pasó en tu vida y en tu música? Sí, bueno, ahora ahora eh, estábamos Hormiga de pan, ¿no? La entrada a la Improlibre He puesto sí. este tema porque tiene que ver Con ese documental, este Pacross de Border Que me impactó, eh, sí. entre otras muchas cosas No es que fuese el... Muy recomendable el Pero bueno Luego con Hormiga de Pan empezamos eh, un poco a través de Víctor Secki Bueno, a hacer música totalmente improvisada Cosa que yo no había hecho nunca Solo sentarte con alguien en público a hacer música totalmente improvisada Y hacíamos streaming de los conciertos en 2006 Guau, wow, sí, pero acá pone 2017 eh, Sí, vamos porque el, el disco que está ahora es una... Re, una Nos rejuntamos para porque el problema que tiene Hormiga de Pan Lo que nos pasaba siempre Que no editábamos los discos Estábamos en Canarias, tocábamos en directo Grabábamos en Casa Perreco Pero no hacíamos una edición de los discos cosa un poco seria uh -huh. que es lo que con, con, con sello una bien cosa bien hecha ¿no? Que no lo, entonces Alina no sé si fue por nuestra parte o por Víctor no, creo que más fue por nuestra parte, como que queríamos tener un disco de hormiga de pan en Alina que ya hormiga de pan realmente cuando lo grabamos no estaba funcionando como funcionaba al principio, no. vale pero sí queríamos tener algo porque creo que era necesario no porque a mí creo que es un grupo importante en la historia del improlibro en Canarias wow. <risa> Coño, al final no había nadie haciendo eso en ese momento, no por otra o sea, cosa si no, no porque no lo hiciésemos nadie, bien pioneros, claro, claro éramos claro. un poco pioneros vale, y en ese momento es cuando empezamos a hacer la que llamamos la Sesi de Impro Libre en el generador. El generador es un espacio de, de Santa Cruz de Tenerife que pertenece a una asociación, bueno, ese generador ya está cerrado, la asociación sigue, se llama Equipo Para y tiene otro espacio, eh, que bueno, que también ha sido un lugar y una asociación muy importante para la cultura en Tenerife. Para mí ha sido importante porque el en cambio. Entonces hacíamos una sesión mensual de Impro Libre. Sí. ¿Qué ventaja tenía eso? Que era una presión de improvisación libre abierta. Entonces siempre hacíamos como un concierto inicial, de un trío, un dúo y luego sesión abierta entre los participantes. Es verdad que organizábamos un poco con quien tocaba, pero eso permitió que se hiciese una especie de colectivo de improvisación libre en Tenerife, que en gran medida ha dado muchos frutos sí, sí. de grupos distintos está Manolo Rodríguez Carlos Costa el grupo de CEPA que, a Carlos que Costa a Carlos Costa es eh, bajista sí. con trabajo viene man... a tocar aquí sí, Madrid, sí, sí hay tanto... gente que ha a tocar aquí sí. allí, o sea, hay, hay muchas grabaciones la gente del CEPA que tiene con Piñango con, con un montón de gente con mm. Lorena la chica hasta eh, Lorena Izquierdo sí, sí. Bueno, de ahí nació un poco todo, ¿no?, en, en, en ese aspecto de Impro Libre en Tenerife, que estuvo, estuvimos años con éxito, y hacíamos un festival anual de Impro Libre, y el primer año... Creo que fue el primer año. Trajimos al trío manierista. Ah, a Víctor Seki andener, que yo ya Víctor... estaba yo estaba tocando con ellos ya ah, cuando venía. El yo... trío en ese momento quien era Víctor Seki, eh batería un eh, Antonia que... Funes, Antonia en batería, batería, tenía y participaba Nacho, un hermano de Víctor, la trompeta. Y eh, bueno, bueno, lo pasamos muy bien porque hacíamos dos días de impro Y venía gente, creo que vino alguien de Las Palmas, no me acuerdo Y lo hacíamos todos los años en septiembre sí. Low cost y completamente autofinanciado o sea, Entonces, no, Como o sea, casi todos, no había todos la, la sí, sí, sí, Pero ah, tengo bueno. un muy buen recuerdo Y eso... Es verdad que generó, de ahí salió la... Beat. O sea, yo podía puesto muchas más cosas porque ocurrieron muchas más cosas. Tenían que condensar. Apareció la Big Bang o Visual Noise, es que fue una Big Bang hicimos entre visualistas y músicos en Canarias. ¡Qué digamos, bien! Aparecieron grupos paralelos. O sea, se generó un ecosistema alrededor de la impro muy, muy interesante. ¡Qué bien! ¿En Canarias? Canarias en Canarias, bueno. fue en Tenerife, sí. Y, sí. y luego, bueno, yo mantenía una, una relación con Madrid porque venía... ya te, Había tenido contacto con Luis Macios, Madame una temporada, y luego con Víctor seki venía tanto a tocar con el tirantimanerista como a los... Eh, a las sesiones antipasto que hicieron con el Busca el Pasto, bueno, todo... Podríamos estar horas hablando de esa época porque pasaron mu sí. muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, no, no, tampoco vamos, vamos no, a condensar no, no. un poquito. No, hay que condensar. Sí. <ríe> no nos queda otra. Vale, y bueno, ahora pongo un tema de, para cerrar ese inicio de la Improlibre, ese principio en Canarias, pongo un tema que se graba a posteriori, pero bueno, que es de Hormiga de Pan, ese grupo iniciático de la Improlibre para nosotros y creo que sí. un poco para Tenerife... Eh, Entonces sí, Astra Canada es que es un... astracanada es el track y el disco se llama Ripaco. Acá pone 2017. Sí, porque realmente lo grabamos en 2017. Ah, lo genial. Y salió en Alina. Nos reunimos de nuevo para sí, hacer un, en Alina un disco. Una reunión. Hormiga de pan en Alina con David Paredes en Onda Sonora. Estracanada, ¿cómo es estracanada? Traducírmelo porque yo vengo de, de, de las colonias y ¿sí? cómo es estracanada? Te refieres a un poco colonia, pero más bueno. Yo no conozco ni a Bueno, perdón, perdón. cómo es estracanada ¿Sí? una traducción sí, para Sí, bueno, es como Cosas raruna, raras, una cosa ah, muy extraña en astracanada, es una palabra canaria, eh, de Sí, hasta raro, una astracanada, un tío que hace una astracanada. Esto, Entonces aplica una, perfectamente lo para es. lo que acabamos de sí. escuchar, sí. que estuvo bueno... Es, es una bien. grabación en el porche de la casa de Perreco con lo que había ahí un, un juguetito que hacía percusión y una guitarra desafinada y Ricardo. Y salió bárbaro, ¿eh? De este <ríe> lado nos gustó mucho. <ríe> está curioso, Astracanada por hormiga de pan. Hormiga de pan sigue activo o ya No, es, eh, no, no, pero bueno, pues Podría volver en cualquier momento Porque ah, esas, esas cosas sí, sí, a sí. O sea, puede volver a la vida, ¿no? Es como un zombie Sí, muy divertida esa época de Seguimos vida. escuchando música aquí con David Paredes La música de su vida En orden cronológico Las cosas que le gustaron Las cosas que influyeron Y sus propias cosas Aquí en Onda Sonora de César Pradíes ¿Qué toca ahora? Ahora viene Music for Living Música para, para, para, para, para irse mm. Sería así Beach Blackstar Sangled. Este es, ese es el nombre del álbum y el artista es Cian Westeros. Sí, la la razón diem... un poco de, sí, está bien dicho. La sí, razón nuestro. un poco de este tema, eh, sí. a ver, eh, después de Hormiga de Pan, eh, sí. se va generando toda esa escena y yo tenemos mucho contacto con Rafa Pinillos, que es una artista, un artista, pintor y músico canario, que es un poco de los que manejan o, o llevan el Numa Circuit, que es un festival de música experimental que lleva 20 años haciéndose en Tenerife y, y montó un proyecto con él que se llamaba Non, N-O-N. Y bueno, de igual que de Ricardo aprendí muchísimo de, de música y tal con Rafael, sobre todo lo que aprendíis de arte, es un artista que ha formado en bellas artes. Y claro, de repente yo entré en ProLibre y yo no tenía ni idea de arte en el fondo. ¿sabes? O sea, muy poquito. ¿Arte? ¿Qué significaba idea de arte? Bueno, de conceptualización del arte. Ah. Un poquito de, de idea... Lo que puede aprender alguien de bellas artes, ¿no? Conceptual. Que tienen conceptos filosóficos, de haberte leído el Cambridge y tres años más. Bien, ya, porque, ya ¿no? sí, sí, sí. sí concepto, concepto. Y hablé... Claro, aprendí muchísimo de eso. O sea, de hecho, mi igual que mi formación de música con ricardo fue con Ricardo con... Mi formación un poco con una perspectiva un poco de conocimiento de... de, de De, de, de lenguaje artístico De historia del arte y De historia, de, muy un bien Un poquito, claro, claro, ¿no? Claro, de claro. las vanguardias De dónde vienen De por qué vienen que es por, De dónde viene la abstracción Por qué se llega a la abstracción Eso con Marechal, ¿sí? Eso fue con Rafa Pinillos con Rafa, No, con Rafa Pinillos Ah, Rafa Pinillos Con Pinillo. Rafa Pinillos Con el que aprendo de, de arte De arte, claro y, y Con y Ricardo con, es de música Ricardo de música Y acá, y acá el arte bien, Evidentemente bien, bien. también hablábamos de música Por supuesto Porque sí, sí, yo soy claro. músico Y siempre yo soy más músico que artista Sí Porque mm. no es exactamente lo mismo Aunque hay que tenerlo junto Bueno, uno diría que sí, pero bueno, después podemos hablar Es la discusión, pero bueno okay. eh, Yo tengo mi razón para decirlo no voy a a Lo entendemos perfectamente Y bueno, montamos un dúo Que se llamaba Non, los dos Él toca la guitarra eléctrica, eh, con un montón de efectos Y pedales, y bueno, yo también De hecho con ese dúo llegamos a girar estuvimos en Barcelona y en Bilbao eh no tenemos nada grabado en ningún sello ni nada así he cogido un tema de Son Clark luego, luego luego lo pondremos y eh, y escojo a Tiwan Westerhus porque fue otro de esos grupos que teníamos más en común que nos flipaba los dos ah, es que que tiene un lenguaje con la guitarra completamente innovador no tiene es que es brutal no tiene espacio no para hacer una guitarra es el lenguaje no guitarrístico sí. claro eso pero tú justamente. cuando luego le ves en un vídeo es muy guitarra tocando Ah. Aunque el resultado no sea guitarra, no, pero es se mueve tocando la guitarra. Es muy el origen es muy de guitarra, por eso es muy importante para mí porque tienen hay que tener en cuenta que mi camino, para el que no lo sepa, yo he ido como de la música más común entre mil comillas hecho con guitarra, ahí de construyendo y buscar ampliar la guitarra por y otros no, lugares no, no, no, y, no tan no tan guitarrístico sino no. que se, utilizarlo como interface no se nota y, bastante viéndote en directo sí y poco... aquí lo vimos en directo a david invitamos a toda la gente después vamos a hablar de, de sí. conciertos pasados y futuros sí, y, claro, claro, por supuesto y nada, pues bueno. <risas> y entonces este pibe nos flipaba ¿sabes? O sea, sí. ha sido una influencia en la forma de ser, esa forma de orientar de no sueno a guitarra de hecho no tiene tal pero utilizo el interface de guitarra ah, es decir utilizo el ataque de la guitarra sí. la envolvente de la guitarra sí. el, eso es ese, ese eso que para mí tiene de bonito de bueno el interface de instrumentos históricos que le falta la electrónica le cuesta mucho que es ese interface que reacciona a ti muy rápidamente. Sí, sí, sí. muy toque, sensible, toque humano, el toque humano eh, evidente, hecho evidente sí, en la fábrica la de la al, música. Plan, la electrónica al final de perillas son perillas, o sea, son son potenciómetros, son son una cosa que la mueves, también tiene todo a su rollo, eh, pero ah, tiene un rollo y ahí sí, sí, eh, no, se no. puede encontrar una expresividad, pero es cierto pero, que pero es verdad que tiene esa y si no si mi idea sin de ese momento es si A ver si consigo utilizar un lenguaje de sonido, más que de guitarra, utilizando las herramientas que de interface rápido y, y muy sensible que me permite la guitarra. Es y un que le dé ya... el toque humano. De ahí de empecé hasta hoy. O sea, eso ha sido ya lo que he seguido haciendo eso. Es Qué ya... bueno, y más o menos por ahí conocimos a David y, sí. y nos gusta mucho haber conocido a David y por eso estamos aquí y... César lo invitó al programa Y a mí también para entrevistarlo Y aquí estamos entonces todos juntos César eh, haciendo el programa Y operando Y yo, eh, que soy Greg um, Entrevistando Y David Paredes que Hablando es nuestro... <risa> No sé, yo también hablo bastante Pero bueno, me, me contengo porque estás tú <risa> Mejor entonces, entonces vamos a escuchar ahora ¿Qué viene ahora? Estían con, Westerhus Estían con Music for Living no Música para, para, para irse Sí Stian Oesterkos, aquí con... Recuerden la Gupan, que es una guitarra. Y es una guitarra, sí, aquí en, con David en Manda Sonora. Venimos de Music for Living Música para irse El álbum es Pitch Black star Sangled Y el artista es Stian Westerhus O Westerhus No importa Es con W ¿Sí? Sí Los españoles decimos W Pero igual, es, da igual Da igual <risas> Pero bueno Lo interesante es que Esto fue una guitarra ¿Sí? Para quienes hayan Encontrado el programa En, en el medio de la guitarra De Stian Es una guitarra con sí. Fue una guitarra Y bueno Lo interesante ¿No? De, de buscar ¿No? Otros sí, otra, caminos, otros para, caminos para, ¿no? para Absolutamente. Bueno, esta es una de los eh, favoritos, ¿sí? Influencia sí, y gusto, claramente. un gusto tuyo. Claramente, así, claramente. De David Paredes. Continuamos escuchando música que le gusta a David y que... Bueno, bueno nosotros, ahora vamos a poner un tema propio. A nosotros es, también, si nos gusta. por un tema propio de Uno Non, tuyo. que era el grupo que he hablado antes, que tenía sí, con Rafa Pinillos. Cuéntanos, sí, Non. Eh, que estuvimos como un bastante tiempo tocando. Rafa Pinillos que toca... Eh, guitarra éramos guitarra. dos guitarras sí, y llevamos... Ah, sí dos guitarras, sí, un sí, dúo. Sí, hicimos bastantes cosillas, de hecho te digo que estuvimos en Bilbao, en Barcelona también tocando. Mm. Bueno, nos movimos una época bastante. A ver, sí, y bueno, Acá ya estás que, en la improvisación, ¿sí? Con sí, Don sí, sí, es sí, improvisación. Sí. Ya desde que entro en Hormiga de Pan, ya oh. la improvisación es la, lo principal en mi vida musical. sí. sí. No el 100% de lo que he hecho en ese momento Pero es casi todo lo que hago Es improvisación más gusta, Me enganché realmente. a la improvisación claro, libre sí. Porque me parece maravilloso Eso de poder sentarse con alguien a tocar tal cual sí. O sea, ese precipicio continuo El precipicio de inventar Muy bueno, el brutal, es, igual, el es una sensación sí. Que a veces agobia o, o te asusta, eh, a veces Pero cuando funciona es, es magia, ¿sabes? Es magia. Claro. Yo creo que es magia para el que toca Y para el que escucha ¿sabes? Sí Sí. Uh, cuando es, es algo maravilloso ¿no? sí. y, y te permite también compartir con mucha gente, muchas cosas muchos lenguajes, que quizá en los grupos convencionales es más difícil porque la vida los días son de 24 horas y hay 7 a la semana, punto o sea, por mucho que uno quiera que haya más no hay más sí, bueno. <risa> entonces al final es te así. permite te permite un poco una diversidad que, que en otras músicas no te lo permite y eso no. te enriquece mucho como músico yo lo noto mucho, desde que hago impro libre como toco muchísimo más en directo Es que tocas de otra manera, o sea, claro. y luego que cuando tocas cosas que no son improlibre, te llevas el lenguaje de improlibre. O sea, mm. se nota mucho cuando poco, escuchas a un improvisador muy así de muy de improlibre tocar algo muy melódico. Mm. Hay algo ahí que no tiene la gente que no hace improlibre. No, no sé qué es, hay un, un feeling, bien. ¿no? De, del momento, ¿no? Que el compromiso con el momento. Un feeling de sí, sí, compromiso con el momento, pero libertad también, ¿no? Que sí, justo con el sí, sí, libre. Sí. O sea que, es así que sí, sí, sí, me enganché a la Impro Libre, o sea, yo seguí sí, con bueno. la Impro Libre. Sí, hasta aquí hoy. de este lado también estamos enganchados a la Impro Libre y nada, ahí estamos hace ya muchos años. Vamos a escuchar ahora Forgotten Color. Forgotten Color es el nombre del de tema de Non. Sí. Sí. Eh, um, pone aquí 2016. Sí, realmente es que no he encontrado música de la primera época de Non, porque luego Ah, hay una porque, época anterior, entonces. Sí, hay una época que es la que está hablando, que es un poco la que hicimos, luego yo tuve un parón que dejé la música que ahora explicaré y luego otro tiempo que estuve con Rafa, pero de la primera época no he encontrado nada. Vamos eh, entonces con Rafa. Y David en non en el Forgotten Color, y después vemos qué ocurrió. Esto está bueno, dejamos aquí, es un cliffhanger, ¿no? ¿Qué ocurrió después con la carrera de David? Las ¿Qué pasó de con las series Sí, claro, sí, sí, qué pasó después. Pero mientras tanto, Forgotten Color con non en Onda Sonora. forgotten color color olvidado sí, ese es la traducción um, por non non es el, es un dúo entonces sí. sí David paredes y con Rafael Pinillos Rafael pinillos ambos en guitarras guitarras ambos, sí, bueno con toneladas de electrónica guitarra con toneladas, <risa> toneladas Sí todo, pero bueno igual la música suena muy orgánica no no, no, no, no sí. tanto en electrónica es hay un factor humano es un poco lo que se buscábamos y yo sigo buscando realmente no, no Sí, el eso. factor humano, en la electrónica que está bárbara, pero con el factor humano Sí, todos lo intentamos y en eh, Gagarin, que es el próximo tema que tenemos? Bueno eh, con ese tema un poco lo que quiero mostrar eh, yo llego a un momento con la impro que entra en una especie de crisis brutal, porque yo tenía muy idealizada la impro, pensaba que todo el mundo que hacía impro era maravilloso y esas cosas Y bueno, tuve un par de experiencias un poco medio raras, ya mis mí, mías personal, un poco síndrome de impostor, XX. Ah. Bueno, una crisis que no me creía mucho que hacía, que no no sí, sé, sí. no no no no no tuve una época muy mala, entonces dejé de tocar, dejé de tocar sí. y en ese momento me puse primero alquilar una huerta y me puse a plantar hortalizas. Eso no es como tocar música. Eh, Op, oh pero sí. está guay. Yo tengo muy buen recuerdo ¿eh? de la qué huerta. Buena, o sea, porque buena. no tengo tiempo, si no tendría huerta. <risa> <risa> Realmente. Pero no da la vida. 24 no. horas, 7 días, no hay más. No. Eh, okay. Bueno, entonces, sí que es verdad que en ese momento empiezo a jugar con la electrónica y fabricarme cosas. La electrónica en el sentido de fabricación. Mm. Empiezo a aprender soldados. Empiezo con el circuit bending. Armado. Mm, por circuit tí. bending, etc. Pedales, eh, osciladores Bueno, que va a ser un poco el origen de lo que yo voy a acabar siendo después eh, Pero es verdad que en ese momento de crisis, de dejarlo todo Que yo, a ver, no tocaba música en público Porque en mi casa tenía mi, mi guitarra y tocaba, bueno, por, por placer en plan, Eso y sí que no lo he perdido nunca mm. Y entonces en una de estas que vine a Madrid Como que víctor me propuso Oye, ¿por qué no hacemos un disco con tu acústica? Traes una acústica y tocas ahí en casa y grabamos y hacemos un disco Y me fui, porque yo, no sé, fui a su casa y, con mi acústica y, y grabamos un disco. Entonces, y entonces es un disco de intermedio. Disco. Sí, sí, estoy muy contento, pero no tiene nada que ver. O sea, es como un disco de, de otra movida, ¿sabes? Claro. Que ocurrió ahí en medio. Está bien, me gusta el papel de Víctor que te hizo la propuesta y el papel sí. de un productor. Son muy importantes los productores. Sí, en, sí, sí, porque a... fue como que entendió mi situación y entendió claro. que, bueno, que podía ser un buen momento para buscar otro otro lenguaje, ¿no? Muy y bien, Y es verdad que es un bien. lenguaje que no tiene nada que ver con que hemos escuchado eh, bueno todo tiene que ver pero sí aparentemente no tiene nada que ver entonces bueno sí. creo importante meter un tema de ese disco porque fue un disco que representa un momento específico de, de, de mi trayectoria no de tu como, trayectoria como, muy buena trayectoria como como esa es la palabra el disco se llama frames que son marcos no como el marco mm. de, de un cuadro frames Bueno, son varias cosas. Frames también son los los cuadros de, de una película. Son, sí, son ¿no? como encu encuadres. Encuadra encuadre, en el sentido amplio sí. de la palabra. ¿no? Frames, es el nombre del álbum de David Paredes en el sello Alina. Y vamos a escuchar Gagarin. Gagarin, que es por Yuri Gagarin, ¿sí? ¿sí? El primer astronauta. En el disco está también Víctor Seck y la batería en algunas partes. En no este sé si en ese tema, ¿eh? No me acuerdo del sí. track en sí, no recuerdo ya si tenía. Antonia Funes y Manuel Castilla. Ah, sí, todos ellos. Pero, pero realmente todo eso vino a posteriori de mi grabación. De tu grabación. Grabamos las guitarras y luego Víctor y lo luego... Y luego vino... ¡Ah, mira, qué buena tarea de productor de verdad! ¡Qué bueno! Bueno, saludo a Víctor nuevamente aquí, Víctor Sequi de Alina y, y bueno, y aquí para decirle gracias directamente porque está frente a nosotros David Paredes <risa> por Thank you for the music for giving it to me No, se fue una broma, no se puede quitar después Vamos entonces con Gagarin de Frames de David Paredes en Onda Sonora Thank mm -hmm. you. Escuchamos Gagarin, ese es el nom nombre del tema. El álbum es Frames y el artista es David Paredes. ¿Este es tu primer álbum como solista yo ya tenías sí, alguno antes? Es mi primer álbum como solista, Eso bueno, es solista importante. relativo, porque luego Víctor introdujo a, a, al resto, ¿no? pero Pero sí que es verdad que, que las que las son o sea, grabaciones... O sea, el origen del disco son grabaciones de improvisaciones... Con improvisaciones agregados. tuyas y luego con agregados, un trabajo de producción. De producción, yo no, no estuve con los Eso agregados. Eso lo hizo, no sé, ahora no me acuerdo, Tom Wilson o cuál de los... Sí, ¿sabes? bueno... Sound, Sound of gente, Silence sí, ¿no? de, de, los... de, de, de Simon Garfunkel. No, yo estoy sí. contento con Pero este es disco, ¿eh? Es un disco siempre... bonito, muy distinto a lo que he hecho en todo. Yo sí, sí. sí. tengo cariño porque además representa una época mi vida que, bueno, que fue dura en algún aspecto porque... Porque me, me, me separé de la música cuando es mi vida Pero pero también me afianzó luego cuando he vuelto A, a, a tener más claro que por qué estoy en esto en la música Para qué lo hago, por qué lo hago Y aquí sigues entonces Ahora estoy a tope, o sea, como nunca he ah, estado sea, Ahora estoy a 100% Oye, sigue así, sigue así <risa> Que a todos nos gusta, de, de este lado Y de tu lado también Que tocamos claro, claro. <risa> Que tocamos juntos también <risa> Pero bueno, escuchamos a David Paredes Esto fue 2016 Sí Pone aquí 2016 2016 cuando tuve la crisis Sí, Hasta crisis. 2018 Por ahí dos, dos años de crisis Más bueno, o menos ah, O tres, 2019 No me acuerdo exactamente dos, Sí, bueno pero ya, pero ya pasó Hace ya un montón de tiempo ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, Está superada Sí Crisis superada sí. Crisis superada <risa> Bien, perfecto Y ahora vamos a escuchar eh, Acá pone Occlusion Occlusion el disco El nombre del vale, disco A ¿Lo puse mal o qué? No sé, es que no lo sé. A ver, ¿cómo es? ¿Occlusion es el nombre del disco? No, el disco es Occlusion. Ah, es que es el del tema se llama Occlusion Weathering Chance, que no ah, sé qué significa. Ah, y todo ese es el título, ¿El sí. Y el disco se llama Occlusion Real-Time Music for Hybrid Digital, Digital Analog, Analog Modular, modular Synthetizer. System, Synthetizer. Vale, ahora es cuando, con esto un poco lo que quiero indicar es la entrada en la electrónica y el mundo modular, que ya desde aquella época empecé a entrar, después de esa crisis... Sí. Bueno, aparte de montarme mi huerta, me dediqué a soldar y a aprender de electrónica Ajá. y empecé haciendo circuit bending. Qué bien, los dos mundos, mundo natural y el mundo ¿Mm? eléctrico, Haciendo circuit bending empecé, modificación de juguetes para que no sepas, como modificación de circuitos normales para que hagan cosas raras. Luego hice algo de pedales de guitarra, empecé con pequeños generadores de ruido, Tiger Smith, osciladores pequeñitos en cajas y alguien me dijo que esto que ayer gente de Barcelona que se llaman Befaco que hacían unos talleres en Madrid para construirte tu propio modular sí y, y, ahí, entonces... y allí fui y flipé eh, me encantó y me puse manos a la obra y desde aquella sí. me metí en el mundo modular y ya no he salido Claro, es eh, lo que estás haciendo ahora, entonces. Sí, tu modulo. crédito, como es? ¿Guitarra y o guitarra modular? modular guitarra y sintetizador modular, suelo guitarra poner. Guitarra sintetizador no. modular. La verdad es que nunca sé muy bien cómo ponerlo. Porque... ¿Y cómo es? ¿La guitarra está pasada por claro. el sintetizador o cómo se dice? Volvemos, claro, dicho? la misma idea de, de utilizar la guitarra como interface. No en el sentido claro. solo de sacar las notas, sino de sacar el ataque, de sacar... Claro. Puedes generar como muchas guitarra cosas. MIDI, guitarra MIDI, ¿te sí, acuerdas? Guitarra MIDI o la Sí, pero guitarra mm. MIDI, sí, pero guitarra es otra cosa, porque guitarra MIDI con, consiste en transformar la guitarra en información digital. Y aquí yo no no trabajo así. No. Hay una parte que sí, la parte de las notas la tengo que sacar no con MIDI, pero algo parecido a MIDI. Sí, pero pero luego utilizo mucho la envolvente, que es como el volumen, a la qué tal, y luego utilizo mucho eh, eh, mezclándola con, con sonidos electrónicos, ¿sabes? A la vez uh -huh. o que interactúen Es que no me atrae tanto el mundo MIDI Porque entiendo que es como Abstraer información de la guitarra Y es claro, convertirla sí, sí. un poco perder ese punto de interface que yo busco. Claro. Sabes que de repente una envolvente... de un, ataque humano. Claro, una envolvente con el volumen claro. que rodea, para que no sepa, la envolvente es como sí. el volumen con el que tocas algo, ¿no? Si tocas muy fuerte, pues aparece Buah. una señal muy fuerte y tal. Sí. Claro, tú, yo manejo con eso cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso te permite tener una diversidad de dar un golpe, ¿no? Un claro, golpe claro, es que seco, ¿no? más allá o, de, de lo seco claro. o el sí. electrónico. Sí, sí. Entonces es... Puro. Por eso he no, un poco tienes. siempre en el MIDI, que uh, no te van en contra, que ¿eh? cosas maravillosas con Claro, aquí claro. aquí son en el arte todos son caminos personales. Sí. No hay ninguno válido o inválido, simplemente no, claro. es caminos personales ya que tiene que ser coherente no faltas, con lo que tú claro. sientes o y vives y hasta que o lo que, el sonido que entonces, el que bueno, ya te gusta. Es verdad que arranqué con el modular, empecé a participar en una asociación que se llama Creitech, que es un maker space que hay en Tenerife, maker como lugares de gente que hace cosas con electrónica aprendí un montón de electrónica, hacíamos un día abierto de taller a la semana, bueno me metí un poco en ese mundo que también comparte con la Improlibre ese punto de colaboración y este mundo modular, moderno, tiene un poco eso, son muchos fabricantes, la sí. gente es muy, muy dada a compartir información, no son hay de todo, pero en general la gente no mm. es muy cerrada, sí. eh, tienes mucha relación directa con la gente que fabrica o diseña los módulos, bueno, A mí me enganchó, la verdad es que es un tema que me enganchó y me sigo enganchado un poco con ello. ¿eh? O sea, es verdad que ahora he un poco de, de, de meter cosas nuevas porque hay, hay que profundizar también lo que uno tiene. sí y A veces pasa que es nuevo, no no y a veces es como trabaja lo que ya tiene. Bueno, y he puesto este este chico porque dentro del mundo modular es alguien que me gusta bastante. Vamos a escuchar a Keith Fullerton Whitman. El álbum lleva por título Occlusions Real Time Music for Hybrid Music. Digital Analog Modular Synthesizer Que sería algo así como Música en tiempo real Para sintetizador modular Híbrido digital analógico Sí Me salió todo de un sí, golpe va, sí. Estuvo bueno, sí um, Y nada Occlusion es el nombre del track ¿sí? Occlusion es Es que yo creo ¿no? que es que no sé muy bien. Y traes unos títulos raros, eh, sí. David, que son difíciles de leer. Bueno, hacemos música raras, eh, títulos claro. que van a ser raros. Es comprensible, sí, <risa> es y comprensible. podemos leerlos también. <risa> David Paredes y Occlusion, que es el tema por el propuesto de Keith Fullerton Whitman en ondas Sonora. Escuchamos Occlusion Veteran Chance, lo dije bien, sí, creo que me salió bien así en la primera, de el álbum occlusions Real Time Music for Hybrid Dialogue, Digital analog Modular Synthesizer. Este fue Keith Fullerton Whitman, a quien tuvimos el agrado de conocer gracias a David Paredes. Mira David, como vos contaste no las músicas que conociste anteriormente, por eh, <risa> Claro, por Marchal y todo Bueno, y, la ver, música muchas veces es compartir con todo el mundo Es compartir, ¿no? claro, claro es Mucho de lo muy que bueno. te viene, te viene de compartir Uno enseña, uno comparte, compartimos Y eso está muy bueno Compartimos momentos y compartimos música Keith Fullerton Whitman Entonces, él tocó el sintetizador eh, Modular A eh, ...híbrido digital analógico. Sí, bueno, hoy en día los modelos modulares... ...casi todos son híbridos. Bueno, hay de todo. ¿no? hay gente muy radical analógica, pero bueno... Ajá. ...yo trabajo en híbrido, evidentemente. ¿En híbrido? Sí, sí, tengo claro. de módulos de... No, es... ...no estoy en eso porque es analógico... ...sino porque entiendo que... ...en electrónica tener un instrumento... ...es decir, tener algo cerrado... ...te obliga a tener una relación con él. Sin embargo, el mundo del ordenador... Uh -huh. ...es más difícil generar una relación... Cuando digo relación Es ah, relación emocional Es decir sí. Entiendo dónde están las perillas El puntito Es claro. físico Hay una relación que es parecida A lo que es un instrumento Sí Parecida sentido. a un instrumento y, Sin embargo en ¿no? lo digital Te podrías hacer Porque te compras una, una, Un controlador Y lo, lo haces igual Sí Pero mi experiencia es que no lo haces. No es lo mismo, claro, sí, sí, sí. No lo haces, porque modificas tanto lo que lo que cargas en el controlador que no no, no dices, va, ah, este es el potenciómetro de, de resonancia del filtro de este filtro que compré el año pasado. No, no es y así. Y llevas un año jugando no. con ese puto con potenciómetro, eso, entonces sí. generas una relación con una un, relación, un instrumento. Una relación, claro. Para es un tocarlo. poco la razón por la que ellos tienen el mundo modular. Qué eh, bien. No, no porque sea analógico. No. Qué no, bueno, claro, no, es por otra cosa. Una cuestión de expresividad, claro. <ríe> A través del instrumento De alguna manera Escuchamos entonces Occlusion Veteran Chance Por Keith Fullerton Whitman Y ahora vamos a escuchar Tres temas tuyos sí, bueno, yo, En su sesión Y de a uno por vez ¿sí? Composiciones o Improvisaciones Tuyas De, de un tiempo reciente 2022, 2023 y 2024 sí, es un poco lo que busco para cerrar un poco la entrevista sí. es como escoger tres cositas es verdad que hago más cosas He escogido cosas. Primero que tengo tengo grabadas en sellos y en discos y creo que sí. hay cosas que hago que no tengo grabaciones bien hechas. O... Esto implica que vosotros que estáis escuchando el programa eh, podéis conseguir la música. Sí, sí, todo está publicado. Realmente. Publicado perfectamente. Ahora vamos a decir cómo, dónde y por quién y cuándo. Vamos a comenzar con eh, Cuarto Movimiento Sí, es un disco solitario A ver, es verdad que acabo de sacar un disco en solitario Pero eh, César lo puso hace poco Y no voy a escoger un tema de ese disco no. Entonces he cogido el anterior Pero es un poco para ver un, a dónde he llegado yo en solitario ¿no? Un poco esa idea que llevo hablando un ratito De, de esa mezcla entre electrónica y la guitarra Y y ese mundo que, que, que ando buscando Y que creo que bueno más o menos voy consiguiendo poco a poco El disco se llama Sesgos de Memoria Sí, viene a tu nombre, David mm. Paredes en Alina. Soy sí, yo soy Alina y esto fue publicado en 2022 y fue grabado en 2022. Sí, más creo o menos. que sí, no sé si sí. algo se grabó en 2021, no me acuerdo ya. ¿qué? Y cuarto movimiento se refiere a cuarto movimiento, sí, ¿te Son seis, cuatro dos movimientos dos y he escogido el cuarto, hay otros tres que no están escogidos. Este es el último movimiento, sí. o sea que es la culminación de la obra de alguna manera. David Paredes y su cuarto movimiento de sesgos de memoria aquí en Onda Sonora. aquí en Onda Sonora de César Pradíez entrevistando a David Paredes que nos muestra su vida a través de la música en orden cronológico, estricto o bastante. ¿sí? Bueno, estricto, estricto tampoco, tampoco pero no importa sí, sí, sí. Pero aquí estamos sobre el final de este especial de esta entrevista con la música más reciente de David y escuchamos el cuarto movimiento de Sesgos de Memoria disco publicado en el año 2022 mil ...por el sello Alina, ¿sí? Y a tu nombre... ...aquí estabas tú solo... solo ...con el cinte. con el cinte y la guitarra... guitarra, y, cinte, guitarra. Cinte y guitarra... ...cinte y guitarra, sí... ...la guitarra casi no se nota en realidad, pero... ...pero está ahí, está ahí... Está... <risa> ...yo sí la noto... ...claro, claro... Si, si, el, el, ...si tú lo sabes, te creemos... ...y estamos... ...pero bueno, interesante, interesante la música... ...interesante, interesante... ...después hubo algún momento de esta historia tuya... ...que, que estuvimos haciendo en este tiempo... Um, donde todo se abrió no salimos en, en direcciones increíbles sí. inesperadas un poco, ¿no? el, el, ocurrió, un poco lo que ocurrió era busca, un poco lo que buscabas mm. también en la música siempre ¿no? eso. sí siempre he sido una persona que no busca una línea clara siempre el, es como abrir a ver qué otra cosa nueva hay abrir un hay. poquito ¿no? Está, bueno, sí, me sí, gusta, sí, gusta sí, sí, sí. estamos de acuerdo aquí contigo y <ríe> continúa haciendo esto que te sale muy bien vamos a escuchar ahora a Turbillon Digo, tourbillon, porque parece sí. como francés, tourbillon. Es que, es, que es, es todo en palabras de mecanismos de relojes. Ah, es, por eso es tourbillon. Sí, turbillon. se llama... Esto es del disco Truquetín Resorte. Claro, es un poco esa onda. En la portada más va un poco de eso, de como de... Es como si fuese... Mecanismo... o Mecanismos, hay como eh, se llaman eh, los, los, los, los humanos, ¿no? Como se llaman los mecanismos humanos, el, ah. el que parecen como humanoides, ¿no? El, oh, ay, no, me de, el, no me ha salido sí. la palabra, pero bueno... Eh. Sí. Tiene un nombre Los mecanismos Androides, no, tampoco la palabra ah, Sí, bueno, sí Android, hay un pero... mecanismo humano, lo vamos a buscar ahora sí, a, ver si sí, lo a ver si nos acordamos <risa> Sí, esto es un, un grupo De, de improvisación que está Ricardo Marichal Esta vez está Carlos Pérez a la batería En esto estamos, yo, yo estoy trabajando Ricardo ahora. Marichal en saxo. saxo y Carlos Pérez, Carlos Pérez batería. batería, tú en guitarra Yo en guitarra y electrónica Y, y no eso nada. es todo Vale, y este, bueno, es una grabación que hicimos justo antes de la pandemia, que se retrasa retrasado la, la, la salida por la pandemia, sí. se retrasó y tal, pero bueno, es un... un bueno, el proyecto, el trío de Improlibro en el que estoy en Tenerife ahora mismo es ese. Que es eh, Cruz Perro, Perro Maldito. Maldito. Sí, es una expresión canaria que viene a decir como cuando te alucina algo, ¿no?, o cuando de repente algo es micafre, ¿no? ¡Ay, este ma mató a la mujer! ¡Cruz perro maldito! ¡Cruz perro maldito! Wow. Tiene un poco esa, esa sensación. Eso, eso es Está buena, cruz perro y maldito. Y es un poco buscando ese vínculo con, con Canarias, porque empezamos, el, el, el, el proyecto se empezó con un sello que se llamaba Discos de Lejos, que jugaba un poco sí. con esa idea de Canarias, y tenía varios discos, tiene un grupo se llama Arico, que es un pueblo de allí tenía un poco ese vínculo como como de darle un puntito de, de esa lejanía y de ese de ese y entonces nosotros siempre hemos jugado con la idea de Tacoronte, que son de River Ricardo, que es como una montaña y bueno, tampoco viene ahí un poco toda la historia del grupo. Y Grupo Perrrobino, Grupo Perr maldito viene un poco de ahí porque es una expresión de, de por ahí. Y bueno, es improvisación libre Yo ya hay trabajo con, con el material Electrónico con el que trabajo ahora mismo Pero intentando sí. hacer improvisación Con un batería y un saxo Es decir, improvisación muy, muy, muy Analógica en el sentido de interfaz rápido ¿no? sí. Que me exige estar a tope ¿sabes? no A ver cómo sale ¿Lo escuchamos? ¿Sí? Turbillón de Cruz Perro Maldito A Cruz perro maldito de su disco Truquetín Resorte está bueno el nombre El track lleva por título Turbillon, es que yo lo leo es que se, se lo ve como francés, es que francés como que, ah, entonces Turbillon, está bien Tiene de los mecanismos y yo creo que lo que dijiste antes, mecanismo de relojes. Está bueno también para mecanismo de reloj, ¿no? Todo sí, eso, tiene un como... poco esa onda el disco, bueno, es un poco la, la conceptualización que hicimos El ahí. track está bueno, sí, sí, sí. Está bueno poner un concepto para el disco, está genial y esta música cómo la puede encontrar eh eso Está en un sello, público? un sello que se llama Kerexen. Eh, sí. en, en lo que es el Bancam del Keroxen y luego... Keroxen en, con K y con, con X. K, sí, sí. Es un festival de... Bueno, aparte de un sello, es un festival en Tenerife que se hace en otoño y se, se hace dentro de un tanque de petróleo. Eh, wow. Una refinería que se fue desmontando de Tenerife y uno de los tanques se arregló como Y es un tanque de petróleo de 40 metros de diámetro y dentro montan el festival. Qué bueno. Que es muy recomendable, recomiendo cualquiera sí. que lo... Eso oce. se hace en shanghai también, ¿eh? Claro, sí, hay no hay que hay un... más sitios, ¿no? Pero bueno, sí, en España no creo de, que haya... de, de, de tanque, así que... No sea. creo que haya en España muchos sitios. Seguro que no, dentro. no, no. Y, bueno. y la verdad es que es un festival que está muy bien, es muy recomendable, es un poco híbrido, tiene un poco de todo, tiene cosas más experimentales, cosas más de baile, porque bueno, es un... Hay un poco para todo claro, claro. es muy interesante Yo, vamos Recomiendo a cualquiera Que pase por Tenerife En otoño Que mire si está ese festival Aceptamos a la gente Que quiere bailar también Además de Sí, sí, sí Es un festival un, un poco Mixto Suele empezar como cosas Más más free y Luego pues acaban en Algo más electrónico De baile De o, baile, claro, sí Más, más popular Popular, ¿no? Bien, para verdad, gente, Está bien que exista ¿eh? Sí Sí Este Turbillon fue de 2023, sí, es el año, pasado, el año pasado, o sea que estamos muy reciente, el track anterior, el cuarto movimiento de sesgo de Memoria 2022, esto 2023, y ahora entonces vamos a cerrar este maravilloso programa, gracias David, gracias, gracias en nombre de César y en el nombre mío también por, por venir gracias y a por, por la compartir entrevista. la gracias música y por todo. Eh, vamos a cerrar entonces con un 2024, o sea, de este propio año. Esto lleva por título Desplazamiento y es del disco Ni debajo de lo que hemos salido este título Ni debajo del agua. Porque creo que Andrés dijo que habrá que no no, que no nos callamos ni bajo el agua, era la coña que no. tenía. Se quedó la coña y, bueno. Andrés es Andrés León, que es un eh, poco el eh, que inició eh, el del Fin Trío. Oh, sí, bueno, eso no, yo ya del Fin entré eh, como era del Fin Dubo, que era Chema Pastor y Y batería. Andrés Batería Bajo. y Andrés León Bajo sí. Estuvo Chema en Trenarife En un Numa Circuit Hicimos Buenas Migas Y luego, bueno, pues de ahí Yo empecé a venir a Madrid Le comenté, ah, les pues, tengo ganas hacer cosas Y le dije, bueno, vamos a probar Y para mi agrado me dijeron Bueno, y ya esto no invitado. se llama Delfín Duo sí. y, No, tocamos una vez y ya no era Delfín Duo Era Delfintrío, cosa que a mí me agradó mucho Hay un disco de Delfín Duo que al igual que Delfín Trío, el disco de Delfín Trío, que lleva por título Ni debajo del agua, eh son ambos editados por el sello La Tatucera. Otro sello que Otro ahora... sello importante que está llevando una labor eh, nada, con mucho curro detrás Eh, y justamente eso, detrás de un montón de discos Ya no sé cuántos discos lleva la tatucera sí, sí, sí, sí, Deben está... tener 30 o 40 o 25 Muchos, muchos discos Ya desde hace algunos años Con, eh, básicamente, la tatucera se dedica a improvisación sí. libre Sí, puede haber alguna otra cosa Un poquito menos improvisada Pero básicamente es improvisación libre Llevado el sello Así como nos referimos al alina de Víctor Secchi Sí eh, La tatucera eh, es eh, regentada, el boss es eh, Chema Pastor, que además es un gran músico y batería que opera habitualmente aquí en Madrid. Él vive en Torre Torrevieja, pero mm. viaja desde tan lejos para tocar muchísimas veces aquí en Madrid. Entonces, una de esas veces, muchas de esas veces son para tocar con el Delfín dúo al comienzo, que era Chema Pastor con Andrés León en bajo, y ese es su primer disco en la tatucera, y luego con el Delfín Trío, que son Chema y Andrés con David Paredes. Cerramos entonces este programa con Desplazamiento. ¿Esto fue grabado 2024, sí? Eh, no, fue o... grabado a finales de 2023. Bien, pero octubre, lo perdonamos noviembre. y fue y publicado en 2024. 2024 publicadas. Y bien. así entonces cerramos el programa con sí, tu estado con musical el... más reciente. Sí, lo más reciente. Sí. Lo último que Qué ha bueno. salido. Gracias por venir, David. <risa> sí Además, David, viniendo de tan lejos, viene a España desde Canarias y eso es un punto... <risa> Pero más algún canal se va a enfadar Y otros se van a sentir muy agraciados o sea, era, era una broma, perdón <risa> para todos pero, no. pero bueno, David, muchas gracias Y esperamos que César Pradíez, aquí el boss de Onda Sonora Nos invite de vuelta, seguro que sí, ¿no? Aquí ya está diciendo que sí Bueno, se sí, ríe, pero consideramos que dijo que sí Ha sido un placer, la verdad es que por la entrevista, que ha sido maravillosa y muy fluida y muy Qué divertida. Motivo. Y aparte que me ha hecho un poco hacer esta especie de, de camino sonoro la de mi vida, de la ¿no? vida. Y bueno, al final siempre tío, mola a veces para mirar para atrás. Claro que eh, sí, sí, para sí. coger impulso. Siempre Dale, para coger sí. impulso. Sí. Gracias. gracias a todos. Y bueno, cerramos entonces con Delfín Trío con David Paredes. Gracias César, gracias David y gracias a mí mismo. Chao.